verdad descendió. descendió descendió este bueno nos han tratado de maravilla Y la pasamos realmente muy bien todavía fino se recordaba del agasajo de la ovación que recibió ese domingo al mediodía en la plata eh, en un aniversario donde fue homenajeado uno de los que fuera eh, más grandes jugadores en la historia del básquetbol argentino no una etapa donde la selección argentina no por ahí no tenía grandes Eh, grandes logros, pero Fino fue eh, un, un, un estandarte, un baluarte Y justamente en La Plata, organizado por la asociación platense Se le hizo un reconocimiento, que fue emocionante ¿eh? Todos llorando, eh, el aplauso duró, parecía que era eterno De las 600 personas que estaban comiendo ahí al mediodía este, Compartiendo un lindo momento de básquetbol Y esa asociación, precedida por Ángel Ismael Pichi, Cerizola, este, Sigue trabajando, y ahora con un gran esfuerzo Con algunas cosas realmente muy novedosas, muy importantes, muy didácticas Como clínicas, como este, 3x3, como U13, como Rosco, como... Bueno, un montón de cosas que va a aplicar él este, Estarán este, 8, 9, 10... Eh, no, 9, 10, 11 y 12, ahora, sí, sí 9, 10, 11 y 12 en la semana del básquet o en la plata ¿Cómo te va, Pichi? ¿Qué decís? Hola Fabián, ¿cómo andas, Matías? un gusto, la verdad eh, poder hablar con ustedes. Bueno, bueno, ya que le dije a, a Fino que, que bueno que, que iba a, a colaborar, que, que, que, había, que estábamos en contacto, y me dijo, decile a Pichi otra vez que le agradezco mucho lo de lo agasajo que fue, qué emocionante que fue eso, hacía rato que no veía, no sentía una ovación tan, este, tan genuina ¿no? como la de ese almuerzo, ¿no? La verdad que sí, me lo nombras ahora y me vuelvo a poner la piel de gallina porque la verdad que nosotros consideramos que a través de una comisión que tenemos que es de homenaje, eh, que los reconocimientos se pueden hacer en vida tranquilamente y, y para nosotros Fino, para la asociación platense fue eh, eh, el, más import el deportista más importante que ha pasado por la ciudad, hubo varios pero él Fue reflejado en la selección argentina, su participación en Palmeiras y lo que brindó para la selección, como claro. misionero y vino de tan joven. Así que, la verdad que fue emocionante, fue muy lindo, gratificante para todos y dejamos un recuerdo muy grande porque es muy querido a la relación. Este, Pichi, y, y siguiendo con el trabajo, ¿no? Porque no han parado, o sea, eso fue. Una parte de, de un plan, de un proyecto que, que es a largo plazo y que, que tiene, por ejemplo, ahora la Semana del básquet que va a ser realmente algo muy importante, muy, muy movilizador, ¿no? La verdad que sí, mira, eh, nosotros surgió esto con el torneo U13 que teníamos que organizar para el provincial, eh, con la participación de Mar de Plata, Bahía Blanca, Zárate Campana. Eh, Jumines y Avanecido Río de la Plata lo vamos a hacer del 9 al 12 en el predio de UPCN en el camping que es un lugar fantástico donde estamos en este momento armando todo para, para recibir a las delegaciones y a partir de ahí dijimos bueno, le vamos a dedicar mucho tiempo ¿qué más podemos hacer? y empezamos bueno, vamos a ver a, en la plataforma una jornada de capacitación para dirigentes lo habíamos prometido, hablamos con Julio Lamas nos dio un par de opciones para poder desarrollar le dijimos que sí Alejandro Pérez con el buen uso de las eh, redes sociales, que nos parece interesante para todas las instituciones, no solamente la de élite, sino las que tienen pocos recursos, también es muy importante. Le sumamos el 3x3, que lo habíamos hecho el año pasado, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Eh, una clínica para árbitros que nunca se hace, así que hicimos una clínica con Alejandro Chip y Alejandro Miconi para árbitros, con una modalidad que los U13 tienen... Una forma de, de juego y reglas muy importante sí. La película de León a través de José Glusman, el popular Totino, Totino que Estábamos sí. pasando en el Colegio Nacional estado por la noche y, y bueno, y el Caballito de Batalla que es el 3x3 como te decía donde En la Plaza Andero, Moreno, ¿no? En Plaza Moreno y al día de hoy, esto es el domingo de 9 a 18 Al día de hoy tenemos más de 100 inscritos, yo creo... Que nosotros vamos a ir por 300 insisto, Pero me parece que vamos a superar los 200 eh, Ahí tendríamos que hacer Yo creo que ustedes me parece que están en condiciones Tanto vos como Matías Como Leo Montero Tratar de sacar una foto Del cielo en el día de hoy Y transportar este día para el día domingo Yo creo que Me parece que lo podrían hacer Por el tema climatológico el decís Claro, claro sí necesitaríamos un día como el de hoy, la verdad Eh, y cerraría absolutamente todo pero bueno eh, en líneas generales distintas actividades para distintos grupos de gente padres, dirigentes aficionados, árbitros, entrenadores en y va a haber lugares. muchas personalidades que van a estar este, del, obviamente vinculadas a la actividad del básquetbol que van a estar dictando la clínica para dirigentes me parece que también es algo muy piola ¿no? Sí, va a haber mucha gente, está la presencia de Alejandro Rodríguez como director de deporte, bueno, el intendente de la ciudad, lógicamente, lo de Julio que te decía. Hay una responsabilidad dirigencial en la nueva ley del deporte que se va a expresar claramente eh, para ver las responsabilidades que tenemos, que no la sabemos. Eh, mucho. Eh, la presencia de Hernán Montenegro también con el deporte como factor humano para transmitirle a los chicos. Hay una jornada de prevención de la drogadicción también para los chicos. Bueno, La verdad es que estamos eh, con muchas cosas, Javier, y, y muy contentos, para, para un pequeño detalle, lo que se recaude en la jornada de dirigentes, un valor de 300 pesos, va a ser destinado a la construcción de tres casas en el mes de noviembre, a tres familias que ya están asignadas, y vamos a firmar el acuerdo el mismo sábado con la gente de techo, que es el que destina qué familias son las que se necesitan, así que... Claro. es un valor agregado que tiene que ver con la sociedad y con lo que nosotros queremos transmitir ¿no? ¿y todo parte desde la asociación platense y tu equipo de trabajo? O... Eh, todo, todo todo bueno, ustedes que... lo motorizan y encuentran apoyo en porque además estás contando eh, de, de, de, de múltiples actividades vinculantes con el básquetbol y, y en una ciudad imagino lo bueno que sería homologar esto en distintos lugares para, para empezar a replicar y hacer este tipo de cosas Pero lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que hay que proponérselo y hay que llevarlo adelante, como muchas veces hacen ustedes. Nadie te dice que no, todos te dicen que sí, y cuando no hay banderías políticas de por medio, hay un apoyo general. Y bueno, eh, a las pruebas nos remitimos, hemos tenido un apoyo desde la comunicación, a través no solamente de ustedes, sino todo el mundo, hasta los que participan. Es decir, lo de Julio Alejandro, Julio Lam, Alejandro Pérez, lo hacen totalmente desinteresados, colaboran. de Montenegro exactamente lo mismo ustedes haciendo un esfuerzo a ver si pueden estar con toda la actividad que tienen pasa exactamente lo mismo y así siento decente así que me parece que se puede hacer eh, hay que proponérselo en estos momentos hay tres, seis, nueve padres organizando algunas cosas para que la cancha quede como que tiene que estar mientras los chicos están entrenando Entonces claro. bueno, cuando se hace algo se transmite bien y las pautas son claras, siempre la gente colabora y en lo social mucho más Pichi, bueno, entonces eh, repasamos viernes, sábado, domingo y lunes 9, 10, sí. 11 y 12 ¿desde qué hora a qué hora? ¿dónde se puede acercar la gente? ¿qué puede ver? el torneo provincial en UPCN U13 durante todos los días a toda hora se juega todo en el mismo estadio en el camping de UPCN eh, la jornada de capacitación en el colegio de abogados de 9 de la mañana el día sábado a 1 de la tarde eh, calle 13, 48 y 49 y después en 3x3 en Plaza Moreno sumado a que el sábado a la noche a las 19 horas en el colegio nacional se va a pasar la, la película de León, reflejos de una pasión con un valor de 60 pesos bueno, genial, seguramente nos vamos a... puedo estar... pedir una, una pequeña licencia? <coughs> los protagonistas son los chicos, ¿no? sí Bueno, a ver, esperame un segundito ¿Cómo te llamas? Martín Martín, ¿qué apellido? Ose ¿Qué significa el provincial para vos? Y... Es eso? Algo que me puedo tocar cuando hice todo lo que pude ¿Y cómo te preparas para este provincial? ¿Con ganas? ¿Ganas de conocer a chicos? De ganas, de de ¿Ganas de hacer compañeros? ¿Compañeros de La Plata o de otro lado? De todos lados La Plata como de los otros clubes Bueno, te dijo que sigan entrenando Bueno, ya está Fabián, sé que se le va el tiempo Movilero además muchísimo. Y ahí tenés, hasta Un pequeño, una pequeña perlita Está muy bien, está muy bien Bueno, seguramente nos estamos viendo El fin de semana, habrá imágenes De lo que ocurra el viernes El sábado a la mañana en Uno contra Uno Y después tomaremos imágenes el fin de semana Para poder extenderlos en un bloque Entero bien, bien hechito y bien compacto La semana siguiente En nuestro programa de Uno contra Uno, Pichi Gracias Fabián, Matías, lógicamente que están invitados eh, no solamente ustedes, sino la audiencia a venir a la ciudad, que va a ser una semana muy linda M muchísimas gracias y bueno, ojalá salga todo como esperamos Abrazo enorme, no, pues sí. Angeli Cerizola, Presidente de la Asociación Platense Semana del Básquetbol, buen, buen buen emprendimiento y realmente ojalá que le vaya muy bien. Ocho de la noche, Bocaferro Nueve y media <coughs> Quilmes, perdón, Weber Bahía Básquet Nueve de la noche San Martín de Corrientes, la Unión de Formosa, 21 a 30, regata sionista, la fecha de hoy, nosotros nos vamos, mañana estaremos nuevamente contándoles qué pasó en la Liga Nacional, no se vaya, ya viene el señor del automotor, el señor Tarafa. AM 570. 570. Radio, Argentina. Radio Argentina. Libertad de...